En lo que pasa Amata tu televista eta pistu Amata, tu televista eta pistu irratia <risa> E dikonore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 los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no procesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número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 Arratxaldeon guztioi, arratxaldeon arantxa, arratxaldeon tamara, arratxaldeon naia botoietan, eta hemen gaude berandu, baina hemen gaude, korrik etorri gara, baina, baina bueno, zaituko korri gara korrika. egiten alik eta, o, bueno, oberen, <risa> <Ja>, hori bai. <risa> Eh, está bueno, Gaur, itchingo dugu, guisa, guisarte, eh, basterker y ariburus uh -huh. de la exclusión social. Eso Vamos es. a contaros un poco cómo está la situación, que está jodida, como ya sabéis. Y vamos a hablar con un compañero del Karchen, que nos van a hacer una... Bueno, Le no, vamos a hacer una pequeña eh, entrevistilla y también sí. nos va a contar un montón de cosas sobre el tema de la exclusión social ahora mismo, cómo está. Con el tema de los recartes sociales, que la como, tema Zabaleta. Eso es, como bien sabéis, eh, estamos viendo una época de tijeretazos por todos lados que este paso no vamos a quedar sin brazos y piernas. <risa> y bueno, pues aquí el compa nos va a contar un poquito de eh, cómo es la realidad y la situación ¿no? que ahora mismo se vive pues eh, tanto, tanto en Bilbao como, como en Maracaldo como en bueno Vamos a dar paso a las noticias entramos. Entramos. para recuperar el tiempo perdido. Información de todos los colores. Información de todos los colores kolore guztietako informazioa Bueno, bale, nengo barria eh, tortsen da ekologista a ver, koordinadora eh, ekologizatik, eh, bueno, eskutik errekahortu eh, eta bengolea lotuko ditu barakaldo naturalan ibilaldi gidatu berri batek Eh, bueno, eh a saroan 12an izango da Y bueno, no pues pues eh, la marcha se saldrá a las 9:30 de de la de la, de la de la iglesia de, de, la iglesia de Retuerto, de Retuerto. Eh, y bueno, va a dar una vuelta por, por, por toda la zona de Retuerto, por, por es, es ortonera, el Bengolea. Por sí, sí, por toda la zona. Como, no sé si como ya sabéis la supersur pasa justamente por encima de, de toda esa zona y hay es... un montón de cosas así de turismo de pues, la, la celda de Lindane uh -huh. el basurero de Largalario la columnas de la es, idílico Chuperchur sí. va a ser idílico pero bueno, también para conocer un poquito cuál es la realidad ¿no? ahora mismo ¿no? de lo que está pasando en, en el pueblo y, y bueno, pues nos invitan a, a hacer este Ibilaldí. Es un paseíto de dos horas y media que bueno va a estar guiado por la gente de la Coordinadora Ecologista y va a estar explicando cuáles son todos los desastres ecológicos que están llevando en nuestro pueblo, que uh -huh. son muchos variados y cada vez más Uh -huh. invitamos a todo el mundo que bueno, no, hace pues, no hace falta ser super me sale para nada o sea, no, no. son una marcha de dos horitas bastante encima que es bastante des divertida o sea, porque la marcha es no es la típica y sino que te vas parando bueno que está bien vamos que si mañana no tenéis en eh, nada que hacer os invitamos a, a ir porque es, es muy muy interesante y encima va a ser solito y, y como la super sur viento sur así que a de paseo que en la cama ya estaremos Bueno, la siguiente noticia para Caldo es pues, la participación social, ingrediente fundamental de las fiestas populares Pues está claro que si sí, algo que diferencia a las fiestas de los barrios es, pues, es precisamente esto mismo ¿no? La participación de vecinas y vecinos, eh, tanto en la programación de las fiestas como en el disfrute y más allá de millonaros de millonarios salariales, pues la fiesta carece del de, de, de popular, sin la creatividad, frescura y dinamismo que aporta la participación social. Entonces, por ello que diferentes colectivos, perdón, comisiones de fiestas de la comarca, pues ya han comenzado a solicitar la implicación vecinal pues para poder llevar a cabo todo el trabajo en en Ausolán, ¿no? Que que requieren proyectos comunitarios de este tipo. Y la Comisión de San Vicente Baracaldo pues celebrará su primera reunión el próximo 27 de noviembre en la cultura de en la Casa Cultura a las 7 de la tarde. O sea, sí, en, el... en la Clara, en, el Amor, Amor, en san vicente en la casa de la cultura y bueno eh, sabéis que las fiestas de san vicente son en enero que siempre han bueno siempre han sido características por ser muy populares con la implicación del vecindario de las organizaciones con la poca participación del ayuntamiento y uh -huh. las cero subvenciones y bueno pues pues avisar que, que está abierta la participación para todos y todas para que sea del gusto de todo el mundo y que Eso la puerta es. está abierta y la gente de la comisión está esperando nuevas caras ...como Agua de Mayo. <risa> bueno, como ya sabéis... la ...tenemos a... Pues, la ...esquerra aldea fatal... ...con el tema del paro... ...y, y bueno, los eh, este lunes... ...ha habido otra nueva concentración por un ERE... ...los trabajadores de Alda Turriaga... ...siguen sus protestas contra el ERE... ...que se resolverá a partir del día 14... ...los trabajadores... Eh, ...se concentraron el lunes frente al Ayuntamiento ya que, que parece que hay un ERE eh, presentado por GAN para despedir a 56 trabajadores. Fueron disfrazados eh, representando nuevos empleos a los que estamos a, a, a los que están abocados y el gobierno vasco aprueba el ERE, este que se aprobará el próximo lunes. Y bueno, eh, el jueves día 10, o sea, ayer... Se, también se han manifestado las inmediaciones de la empresa en baracaldo y han avisado que va a haber muchas más concentraciones y, y más movilizaciones que nos seguirán anunciando eserú sal y tourega son las empresas más, más emblemáticas que, que bueno pues que quedan un poquito enmaracaldo no ya un montón de años y bueno pues estos 56 trabajadores se están enfrentando pues eso no a un proceso de ERE y, y bueno pues la verdad es que eh, la costa muy mal la cosa está francamente mal la Y bueno, pues desde Otro aquí todo, de todo nuestro, nuestro apoyo, nuestro ánimo y toda nuestra solidaridad. Vamos con otra noticia de Baracaldo. Necesitamos unas ordenanzas fiscales solidarias. Pues Baracaldo ya cuenta con tasa eh, presupuest eh, presupuestos actualizados para el 2012... Eh, tanto el PSE, Bildu como Esquerbatúa, pues, unieron sus votos para aprobar una propuesta consensuada entre las tres formaciones y, en ese sentido, pues, el grupo municipal de Bildu Baracaldo, pues, ha informado que tras recibir las propuestas a, a, de acuerdo, pues, las planteadas por el área, pues, se procedió a, a, a, a hacerlas llegar a, a tantos grupos culturales, deportivos, sociales del pueblo, ¿no?, para así eh, disponer en su base de datos pues de todas las aportaciones. En total se han presentado 27 enmiendas elaboradas en base a, a los criterios de justicia social y evitando la parte populista que, se, que consiste, según indican, en la congelación generalizada. Algunas han sido aprobadas y otras han sido desestimadas por existir ordenanzas supramonicemales que las hacen inviables. El Grupo Bildu de Baracaldo ha difundido algunas de las propuestas introducidas en el acuerdo, hay de todo tipo, pues como por ejemplo pues la del cabús, que se ha propuesto congelarlo, eh, ya que, bueno, como sabéis, ese autobús siempre está vacío, y bueno que no, no nos parece que la ciudadanía debe ser quien pague la irresponsabilidad de quienes la apoyaron. También hay, pues con el tema de ayudas a domicilio, eh, aumento en el porcentaje de pago de aquellas personas que hacen uso del servicio y cuentan con ingresos más elevados. Eh, luego también eh, pues eh, lo que propone es eh, como bien sabéis pues el, el tema del, del, del mantener la tarifa pues de los impuestos compuestos por la recogida de basuras Eh, y luego pues también eh, otras las propuestas eh, dentro de buscar y pues propuesta lo que proponen eh, es un poco pues la congelación ¿no? desde bildu pues se incluye criterios de bonificación pues a las rentas más bajas no que esto un poco lo quiere decir es eso no que pues un poco una forma también de impulsar el, el que la gente pues bueno pues que con bajos recursos también pueda acceder a buscar y luego en cambio eh, por ejemplo en el, en el impuesto de actividades económicas que que se aplica a operaciones superiores a 2 millones de euros, pues ahí sí que se propone aumentar en un 3%, porque ahí sí que lo hacen normalmente la gente que dispone de más recursos. ¿no? Es. Lo que serían como unas tasas progresivas o algo así. Es. pero bueno Y siguiendo ya de Baracaldo y uniendo el hilo con Euskal Herria, nos vamos aquí cerquita a Santurchi, donde también están con el tema de los presupuestos 2012 Y, y bueno nos han enviado una nota de prensa contándo los que santo que bildu sanurchi presentará una moción en la que se solicita implementar medidas concretas para fomentar la participación ciudadana en este sentido ¿no? para, para es. las ordenanzas fiscales solidarias y la prioridad que tienen pues es superar superar la crisis la crisis económica no eh, y bueno pues estas prioridades marcadas por bildu anuri eh, pues digamos que están eh, que se realizarán para, para los presupuestos de, desde el 2012, doceno de este año que entra Y, bueno, pues recoger varias medidas, como es el, eh, bueno, para el fomento de lo que es la participación de la ciudadanía eh, en la planificación presupuestaria, pues como son, pues información pública y transparente sobre la situación económica municipal, que a veces esto es lo difícil, el poder saber cuánto presupuesto tienen nuestros ayuntamientos. Y, y que la gente le, diga en, en qué coca, se lo basta. ¿no? Eso es, difundir un borrador presupuestario que cuente con gastos, ingresos y nuevos proyectos en los plazos para las aportaciones y la aprobación de los presupuestos en un pleno a realizar pues pues pues por la tarde, ¿no? Sí, esas son las las propuestas de participación más desde la ciudadanía y desde Bildu lo que se propone es una política fiscal progresiva Eh, bueno, más o menos lo que estábamos contando de Baracaldo, y austeridad. Eso ya es. que quiere reducir en un 40% los sueldos del alcalde y concejales delegados y en otro 40% las asignaciones económicas por asistencia a órganos colegiados que recibimos tanto los miembros de que reciben, ¿no? Tanto los miembros del gobierno local como los de los grupos de la oposición. Eso es. Y bueno, la pasada el pasado 9 en Bilbao eh, se celebró eh, a través de, de, por los colectivos Egan Sosarrasequiria Sare antifascista y Gastegan eh, celebraron la noche de, de los cristales rotos. Como sabéis el, la noche de los cristales rotos fue bueno, está celebrando eh, bueno, cuando los nazis eh, hicieron salir a los judíos, ¿no? Entonces eh, se llamaba Kristallnacht. Eh, ya bueno, se está riendo ahí de mí porque mi alemán no es especialmente bueno. En inglés sí, ¿eh? en inglés espectacular. En alemán, no. <ríe> y en francés súper bien también y eh, todo, pero alemán alemán es el que nos, no ha, ha, que el que nos ha fallado. Se llama decir Lidl. Y bueno, eh Esto también se está haciendo para reivindicar eh, todos los, todos los atropellos fascistas que todavía se dan en las calles hoy en día después de tantos años porque esto pues, ha servido como, como de reflejo para hacer pues otras denuncias ¿no? uh -huh. contra inmigrantes contra disidentes sexuales contra las mujeres y, y bueno más o menos bueno hubo una obra de teatro que hicieron en unamuno donde se parodió todo el tema de, del racismo y luego bueno, hubo una concentración en la que hubo bastante gente estuvo interesante eh, Vamos con otra noticia es acerca de los alquileres racistas un poco unidad a lo que estamos hablando lo de la noticia anterior pues ya sabemos que la realidad de la vivienda es tremendamente compleja y colectivos como eh, Cear Euskadi, Vizca y Cosos Arrasakeriak Eh, pues digamos que han publicado un informe sobre eh, las, eh, los comportamientos racistas eh, por parte de, de, de inmobiliarias y bueno, pues, eh, cada vez que bueno, pues gente inmigrante pues va a coger un alquiler pues se encuentran con, con, digamos, que son tratados de forma diferente que, que el resto de personas humanas. Ya sabemos que la situación de la vivienda es complicada. Eh, un metro cuadrado de vivienda vale más de 4.500 euros y los eh, la media de los alquileres es de 890 euros, que como que como veis no es muy accesible para todo el mundo. ¿no? Pero aparte, a, aparte de eso, la gente inmigrante tiene un hándicap extra, que es que muchos de los... ...dueños o dueñas de casas... ...no quieren que haya inmigrantes en sus, en sus casas... ¿no? ...entonces hicieron un, lo que llamaron... ...un testing de vivienda... ...que no sé si os acordáis que hace... ...durante este año también os contamos... ...que estuvieron entrando por diferentes bares de Bilbao... Uh -huh. ...para ver si había acceso libre o no... O no. A, ...a las personas pues según su... ...su color, su de, color de piel... De piel ¿no? uh -huh. ...y bueno se descub, se descubrió... ...la hipótesis que ya tenían que era que no... Que no. ...y aquí en, en el test de vivienda... ...pues también más o menos fue... ...parecido... Eh, las condiciones de la prueba eran siete siete grupos formados por una persona del Magreb, una de África subsahariana, una autóctona y una persona coordinadora. no Cada grupo me visitaba cuatro inmobiliarias preguntando por pisos de alquiler. La situación de empleo, permisos de trabajo, sueldo, tipo de piso y esas cosas eran más o menos iguales para que no hubiera diferencia pues por ese tipo de variables. Y todos los grupos fueron acompañados por un testigo moral, que era eh, pues una persona general test, Que observaba así como... Eso es. Y bueno, pues visitaron un total de 29 inmobiliarias, tanto de la zona de Santuchu, Deusto, Casco Viejo, Indauchu, Moyúa y, y alrededores. Los resultados son alarmantes y escalofriantes. De las 29 inmobiliarias, en tan solo una se ha ofrecido el mismo número de pisos al autóctono que a las personas extranjeras. Una de 29. Ajá. <risa> Eh, las personas autóctonas, autóctonas han recibido un total de 105 ofertas de pisos en alquiler, mientras que las personas las personas de África subsahariana y el Magreb han recibido 22 y 23 ofertas respectivamente. O sea, de 105 a 23. El testing muestra la existencia de dos listados en las inmobiliarias, los pisos para cualquier persona y los pisos solo para autóctonos. Y bueno, pues que la discriminación es tan evidente y tan clara y tan pública que desde ambas organizaciones pues han querido Ah, han detectado que, que se ha ido como naturalizando ¿no? en las personas extranjeras o sea que, que como que lo ven normal no este tipo de discriminación que sufren eh, cuando cuando van a, a intentar buscar un piso para, para alquilar uh -huh. este informe bueno estas son las primeras la, hay algunos resultados preliminares más pero este informe en su en su totalidad se va a presentar el 16 de diciembre con lo que ya cuando lo tengamos lo colgaremos en la web para que sea accesible a todo el mundo pero bueno si sí queríamos daros unas pequeñas pinceladas para que lo que ya sabíamos pues veáis que, que se demuestran. ¿no? <risa> Unión de fuerza entre personas desempleadas de Baracaldo y otros puntos de Euskal Herria. Coincidiendo con el periodo electoral, asambleas de personas paradas y colectivos sociales de conjunto de Euskal Herria se movilizarán en Bilbao, Donostia e Iruña este sábado 12 de noviembre frente a diferentes instituciones públicas para denunciar las consecuencias del paro, los recortes sociales y la destrucción del empleo. En Bilbao la cita será a las 12 del mediodía frente al Palacio Foral situado en La Gran Vía esta semana en alchasu pues hubo una movilización general de personas paradas a las puertas del inem de la localidad pues para anunciar estas concentraciones y dar a conocer la unión de las fuerzas de los diferentes colectivos entre los que figura la plataforma de rechoa y la asamblea de parados de, de baracaldo eh, con esta movilización se, de, se pretendía reclamar un cambio radical en las actuales políticas de empleo y recortes sociales. Y bueno, pues las personas movilizadas eh, expresaron sentirse cifras, solamente cifras para los gobernantes y para la mayoría de la clase política. Eh, números que suben mes a mes, porcentajes que aumentan cada 30 días y bueno, pues al final pues un poco más de lo mismo. ¿no? ¿Cuál es la situación? Tremenda situación ¿no? que, que estamos viviendo con el tema del de, de que cada día aumenta más el número de parados. Entonces, pues bueno, eh, mañana a las 12 esa, esa concentración, bueno que es Calegira, que van a que van a hacer una pequeña marcha a las 12 del mediodía frente frente al Palacio Foral en la Gran Vía del Blo. Es importante que la gente participe. Y bueno, también estos días nos ha llegado una colaboración eh, de Iñaki Uriarte, el arquitecto, que suele compartir con nosotras Eh, pues, sus reflexiones y siempre muy Grande aceptadamente. Reflex sí, sí. Grandes reflexiones. La verdad es que se aprende mucho de este de esto, hombre, deñe aquí, porque de una forma muy, no con el lenguaje de los arquitectos que él no te entienda de nada, sino que de una forma muy muy sí, muy muy andar por casa, te explica un poquito, ¿no? todo lo que es el tema de pues todos los trajemanejes, ¿no? que que detrás y de... crítica social, de apoyando es. las causas de otros colectivos. Es, sí. Entonces, vamos a leer un par de párrafos entre entrará entraraincha y yo Ay, y y and un poco y un poco así. <risa> Y bueno, os dejamos la colaboración ahí que está metida en www.erricolore.org Arricol, www yes. y ahí podéis leer todo. Entonces, para abrir boca, os vamos comentando. Una bella arquitectura abandonada en un ignorado fragmento periférico urbano con un interior válido y vacío es aprendido, colectivamente mantenido y autogestionado por un entusiasta movimiento juvenil polifacético, transformándolo en una serie de necesidades desatendidas, de inquietudes insatisfechas de improvisaciones imaginativas. La reutilización social de un recinto fabril desechado es por sí mismo un acto pragmático, de oportunidad y progreso cívico, como una acción asociativa y modélica, dinámica y desinteresada, eficaz e insustituible, y consecuentemente y consecuentemente de interés comunitario y cultural, la supremacia de lo público. Esto era Cucucha 3. Cucucha, y... la fábrica ilustrada, se titula. Yes. Así que os invitamos a meteros en nuestra página web eh, y bueno acabar de leer esta esta colaboración tan interesante de Iñaki y que nos habla un poquito más de, de lo que es Cucucha. ¿no? Uh -huh. Ahora nos va a poner Naya una cancióncita y dentro de un rato empezamos a hablar un poco de la exclusión social y los recortes sociales y ya le damos paso a, a Gorka para que nos profundice un poco más en el tema. En el tema eso es. Ah, ah, buenas tardes, señores invitados. Sí. y estoy allá detrás de ti en estas unidas quieras sueño con fuego sueño que nada nos separará para y estoy aquí y estoy allá vertiendo el tiempo ante la inmensidad no te has dado cuenta que That's that Hello. Serra sogno di fuoco sogno che niente ci separerà Ya sono qui e sono la sueño che nada nos separará Si non te has dado cuenta che soy alma de tu corazón, alma Buzatel emie pavole, luche, ombra di fantasía Y no te has dado cuenta que tú ya tienes mi corazón Y no te has dado cuenta que soy alma de tu corazón alma que en la ciudad de la duda y de del abandon Buzatel emie pavole, luche, ombra di fantasía Y no te has dado cuenta que tú ya tienes mi corazón mu bueno pues vamos a vamos a contaros un poquito de pero muy poquito porque en realidad órganos lo va a contar casi todo luego de la situación en este momento eh, con el tema de la exclusión social que, que cada vez es como más sangrante no En Euskal en este momento, hay unas 184.000 personas en paro y más de 500.000 trabajadores y trabajadoras percibiendo salarios inferiores al umbral de la pobreza. Ese es más o menos el análisis objetivo de la parte más relacionada con lo laboral, aunque ya sabemos que la crisis pues, influye en muchas otras cosas. ¿no? Pero bueno, en la parte laboral ese es el escenario. Entonces, eh, Gemma Zabaleta, como consejera de Asuntos Sociales, en la última... Ordena, ley que, que aprobaron, decidieron bajar un 7% de los presupuestos de la renta de garantías, que es la antigua renta básica. Uh -huh. y entonces Es muy curioso porque la explicación es increíble. ¿no? Entonces, deciden que como hay mucha más gente, lo que van a hacer es bajar el monto para repartir entre más. La parte de ampliar, que, que eso tendría su lógica, si no sería posible ampliar el monto para que llegue a todo el mundo. Pero entonces Si tú antes eh, eras una persona que recibías prestaciones sociales la renta de garantías en este caso y eh, es una persona sola o con familia o da lo mismo y recibías 600 euros o yo no sé exactamente en Son cuánto 600, está entre 645 650 pues ahora te lo, han, te lo reducen un, un 7% en este caso lo que se acercaría a 550 o algo así Eh, para que llegue para más entonces tú no llegas al fin de mes ni de coña con 650 euros ni de coña y con 550 pues menos muchísimo esto, menos pues digo él y, y bueno eh, en vez de repartir entre los que más tienen o sea la gente que más eh, la gente bueno entre los presupuestos quitarlo de otras partidas para que la gente que más tiene pueda repartir entre los que no pues se quitan los que tienen 600 se quitan 50 euritos para dárselo a los que no tienen nada mm. es que como se, se nota que son socialistas eh? es que la verdad no tiene ningún tipo de sentido, pero es una cosa que, que se está que se está aplicando, ¿no? Entonces, y to todas sabemos que, que la actual coyuntura económica, económica pues lo que ha hecho es que el número de solicitudes de prestaciones sociales ha aumentado muchísimo. O sea, ya no porque la gente se haya quedado en paro, sino porque hay muchísimas personas humanas que tienen trabajos precarios y para llegar a, a, a unos mínimos, pues tienen que acceder a, a las ayudas eh, a las ayudas que existen. Eh, que es el complemento para llegar a, a, a lo que sería el, la, el, el, el mínimo que, que tiene que cobrar. ¿no? Uh -huh. pues, por ejemplo, tienes un empleo precario que deberías de cobrar 1.000 euros, no los cobras, cobras 600 o 500, tienes una familia con dos hijos, entonces pues esos 400 euros que te quedan ¿eh? los puedes pedir a través de una ayuda eh, para, para poder o sea, para poder llegar a, a ese mínimo. Bueno, pues aquí también recortamos. Y bueno, a mí también lo que me parece muy curioso Eh, bueno, no es curioso, a mí me parece una vergüenza es que sobre todo se están dando muchísimas situaciones de trato vejatorio para disuadir a la gente a la hora de pedir estas ayudas eso por un lado, y por otro lado el tema de que se pide cada vez más y más y más documentación, papeleo para pedir unas ayudas sociales o sea al final es como que eh, están intentando disuadir de cualquiera de las maneras posibles a la gente para que pida para que pida esas ayudas. Es como el, el mensaje que dan es ojo, que no hay dinero, sabes que tenemos que, que ser austeros y austeras y no hay dinero. Y luego nos damos cuenta que nuestros queridísimos ayuntamientos eh, eh, en que se gasta ¿no? el dinero que se les da en presupuesto, que no es precisamente... Eh, en, en temas sociales en temas sociales de una partida pero luego ellos tiene un montón de saraos y un montón de cosas en las que se gastan cantidades indigentes de dinero pero bueno eso eso no preocupa no lo que preocupa es ese es lo otro ¿no? luego eh, bueno también al final desde la postura del carchen eh, hemos estado mirando la, la postura de diferentes colectivos eh, muchas veces ha venido aquí gente de berriochoa que es del pueblo a hablar de De su posición, eh, también hemos hemos contado pues, pues, movilizaciones de, de Arguilán, del Carchen, de diferentes asociaciones y plataformas de exclusión y bueno, el cárcel hace poco hizo una rueda de prensa donde consta, contaba su posición no tanto sobre los recortes en concreto, sino sobre la forma de exclusión que tienen en ese momento y la situación en la que está Escalería, ¿no? Entonces eh, ellos generalizaban diciendo que los pueblos estamos siendo estrujados cada vez más en beneficio del capitalismo estatal o sea que el problema no es un recorte concreto o que de repente no llegue el dinero para lo que sea o la disculpa del concejal de turno o, o de la consejera de turno sino que no que es más un, un problema más más global que bueno, recibiendo eh, referido al capitalismo, ¿no? Que Uscarlería es una prueba de ello, cupos, convenios, ataques al trabajo sindical, recorte de derechos políticos, económicos y sociales, robo de las arcas públicas para engordar negocios privados, implementación del capitalismo salvaje vía tap superpuestos incineradoras, desprecio a la, a la voluntad popular detenciones presencia pol policial prohibiciones o a sea, todo es un todo o sea uh -huh. son eh, como características del mismo sistema que unidos todos nos da la situación en la que estamos ahora que, que nos abrirá por todos los lados y una de las expresiones es el recorte y, y priorizar yo que sé gastar en infraestructuras o gastar en, en control social y Eh, en vez de en la vida de las personas y, y el mantenimiento de una vida digna en temas de, por lo menos, de manutención y, y de vivienda, ¿no? Que ahí está. Eso es lo que tiene que ser lo, lo digamos el objetivo principal de cualquier de cualquier ayuntamiento o cualquier gobierno en ¿no? sí. Y sí que estamos viviendo que, y yo creo que al menos la gente está empezando a dar un poquito de cuenta, ¿no? Por lo menos embarac o sea, embaracando mismamente. O sea, tú pas paseas por las calles Y te estás empezando a dar cuenta de un poco de, de que sigue habiendo obras de infraestructura que no, que no sirven para absolutamente nada, mientras que las colas para, para poder acceder a, a pedir una, una ayuda social cada vez son más largas, ¿no? entonces es un poco y luego hay diferentes épocas ¿no? donde donde se puede apoyar unas cosas más que otras y cuando las necesidades están cubiertas se pueden empezar a, a trabajar sobre las comunidades comodidades no lo que llaman el estado de bienestar es. pero un mínimo del estado de bienestar es que todas las personas tengan cubiertos los mínimos para vivir dignamente que en este momento está claro que no es así pero al gobierno se le, se le olvidado y ha olvidado y ha dejado de poner en el centro a las personas, bueno, nunca la ha puesto en realidad, para poner en el centro pues a las empresas, a la economía, a los bancos, a, a las constructoras... Sí, aparte también eh, están llevando una política muy de fachada, ¿no?, de intentar que todo sea bonito, todo sea lindo, y al final eh, eh, lo que verdaderamente queda no es, es eso, ¿no?, el, el, las tasas que tenemos ahora mismo, eh, pues simplemente de personas preceptoras de, de las ciudades sociales, ¿no? Y, y no, pero da igual, vamos a seguir teniendo el autobús ese que nos lleva por los barrios que encima cuesta una pasta y que no sirve para nada para montar atascos, vamos a ir poniendo rampas en sitios donde no hay cuestas vamos a hacer eh, a coger, bueno que sé, lo que han hecho en el parque de los hermanos eso. <risa> hacer eso que no hagan nada <risa> vamos. entonces pues bueno, que al final es un poco de todo, no en vez de eh, lo que comenta Tamara, en vez de, de que las personas sean la prioridad pues no, las personas somos ciudadanas de segunda clase Y bueno, vamos a poner una canción Mientras le vamos localizando a Gorka, ¿A que Gorka? Le tenemos que llamar uh -huh. por teléfono Y ya sabéis que nosotras En la parte de la tecnología Pues la tenemos pues de aquella manera ¿no? Entonces seguro que un minutito así Ya tardamos en llamarle Y en buscar el botón para que se le olga Y de mientras os ponemos una cancióncita Y ahora, y ahora estamos aquí a un poquito padabada virandara bachira padabada virandara bachira vente pa aquí no me dejes solito padabada virandara bachira padabada virandara pa eh opa gorca Ay, Kaixo Borca, arratsalde on. On, bueno, tamare ta gaude hemen mikrofonotan. Vale. Orduan, eh hasiko gara inkesta batekin, eh inkesta txiki batekin hori berotzeko eta zu ezagutzeko pizka bat, gehiago eta eta gero ja egingo dizugu hori elkarrizketa bera, elkarrizketa formal. El... Orduan, zeunengo da sarasea, se ausotako, ausotakoa edo herrikoa? Bueno, ni sonu txerranaz, baina bizo bizinaz, amen, rondak alien, hau bezarrekoa. Uh -huh. e, zer dago faltan eta zer dago joderan deran, zura usoan? Nira usoan, bai. faltan. Ba, jo, bat denetarik, eh, jo, lan, jo, itxina zu, baina ba, faltan, ba, ez da, ki, ba, politika sozial sendo bat. Uh -huh. Etxe bizitzan politikabe bai, adibiez, amen, etxe utxa pilo dauz eta Jente pilo daue, ezin dagoela, sartu etxe baten. Eta hori politik egualo betu eta, bueno, ba, hamaik akontu ez. Eta zer dago zoberan? Zoberan, ba, kontu poliziala ez. Ba, azkerengo urtien, agirakasotzen kristone presentzia poliziala, kamarak, eta hori zoberan gombiazien. Eus hando. Beste galdera bat, ezeleku gustatuko izaizu ezagutzea? E, Euskal Herrien edo... Ez ez munduan? Munduan? A, munduen? Eta zein ez ere bai? E... Bueno, ba, zein ez, eztet, ez dago leheninko txokurik munduen e, eze ikusteko aukera izateko, ez? Ozea, da nadideunak, igual pertsonak edo goerak eh, bihurtzen da betxarrak, ez? Baina, holan ezteko eta hola, holako lekuriko, holan zehartza zateko, amene, ez luke hongo sekulen. Baina, holan leku bat ikusteko, baina ikusteko, baina alde hori guztie, enrenaziminto gara, enzortu zan horre ireia guztie, guztietan eta asko, eta hori bizitatzea, asko ba, ba guztatuko ditzera, bai. E, zer da datorkizu burura, e, barakaldo hitza, entzutean? Barakaldako nahi zeta Ha, <risa> buen ondo <risa> Ni tan mal <risa> <risa> Kanta bat, kanta bat ondo <risa> Oeste no, denetadik entzundugu ya bai bai. bai, bai Eta entzuten baduzu Itxe batzuk eh, esango dizkizut Eta zu esan eh, burura etortzen Saizun gauza, lehenengo gauza Vale Altosornos? Altosornos, ba, altuak Garzon? Garzon, eh, gazurtelo Ikea? Ikea, espotzaia. Eh, udala? Udalechea? Eh, ba, Francisia bat. Gaza? Herri bat. Karcel? Raidate bat. Sexo? Dona. <risa> Eta, bueno, amets bat betal izango bazenu. Zein izanen litzateke. Ba, mundu sozialista baten bizitzea. Jo, incluso baten bizitza eraman eh, izate aukera. Osondo Gorka ba, ezker ikasko hori izango zen, ba, berotzeko inkesta. Orduan ja hasiko gara, eh, bueno, os kontabamos que Gorka es parte del Karchen que trabaja contra la exclusión social y muchas otras cosas que ahora nos va a contar Gorka. Y bueno, ¿tú crees Gorka que, que la situación de que que tenemos ahora mismo en Euskal Euskalerria es una consecuencia de, de la crisis económica, como dicen los gobiernos? ¿Estáis de acuerdo o por qué o no? Ah, nada, no, o sea, que es una consecuencia una realidad es obvio, pero nosotros entendemos que bueno, pues todos los gobiernos de alguna manera se tienen que justificar. Pero la realidad es que esta situación ha sido venida y hemos estado denunciando durante nuestros diez años que llevamos en la palestra denunciando todo este tipo de políticas, es que ha sido a golpe de ley que nos han precarizado pues la vida. Esto es, ellos han propiciado que los grandes comercios, la, la gran banca, pueda actuar de una manera pues eh, tan déspota y, y desamparada a la clase trabajadora y a, y a la población más débil, pues... ...mandarla al ostracismo, ¿no?... ...eso ha sido gracias a medidas neoliberales... ...de los gobiernos y aquí estamos viendo los frutos... ...o sea, la consecuencia es que... ...un sistema capitalista atroz... ...que atenta contra los pueblos... ...contra contra la dignidad de las personas... ...y, y crea clases y cada vez más clases... ...y cada vez hay más gente que está desamparada... ...y está fuera de, de lo que es la vida... ...o lo que se interpreta como vida digna... ...eso ha sido promovido desde las instituciones a base de ley, esa golpe de ley que siempre hemos estado denunciando... que esa golpe de ley nos precarizan a todos para que unos cuantos pues se acumulen más riqueza. Uh -huh. eh, las ayudas de los ayuntamientos, bueno, lo que dicen los ayuntamientos no es que cada vez hay menos dinero pues para ayudas, ¿no? Para ayudas sociales y demás. Eh, ¿estás de acuerdo, estás de acuerdo con ello? Eh, de de facto es mentira. O sea, si hay menos dinero ...o no hay tanto dinero... ...igual habría que mirar igual... ...cómo hay que recaudar primero ese dinero ¿no?... ...hasta ahora igual... ...ha habido un tipo de políticas... ...fiscales... ...que han ido para... ...para solventar y ayudar a... una clase dirigente... ...o a la clase que potenta el poder económico... ...y esos son los resultados... ...y claro... ...en función de ese tipo de regulación fiscal... ...pues así tenemos los dineros que tenemos... ...nosotros llevamos denunciando siempre que... ...primero hay que recaudar de otra manera... Segundamente, después de caudar de otra manera, pues por ejemplo, pues evitando los beneficios fiscales, el fallo fiscal, eh, la cuantía del cupo, pues eh, la necesidad de crear unos presupuestos que realmente sean participativos, que sea la propia sociedad y los sectores eh, populares y trabajadores de, de este pueblo que participen en su verdadera economía. Y a raíz de eso, pues eh, hay que hacer una reformulación de lo que son todo el sistema de de ayudas y, y, y el sistema este que está que está condenado al fracaso porque no palía ni va a paliar eh, pues eh, todas las evidencias y todas las eh, tensiones que estaban que está creando el, el mundo capitalista uh -huh. con el tema de la exclusión eh, tenéis identificados algunos colectivos que, que estén sufriendo la ...especialmente o o, o es algo que puede afectar a cualquiera o como cómo tenéis el estudio hecho en el cartl bueno pues eh, la verdad es que nosotros en este en, en esta interpretación eh la verdad es que no nos haría mucho lo que es el contenido porque si algo sabemos y los movimientos que que andamos en estos ámbitos es que tiene tiene cara y tiene cuerpo y incluso tiene edad no eh, totalmente está feminizada la la precarización eh a la mitad de la población eh, ni siquiera ni siquiera aporta el capital humano, por ejemplo, eh, el trabajo doméstico no está remunerado, ni se contempla ni la propia reproducción en sí. Eh, luego encima pues eh, el mercado laboral de la manera que está que está constituida eh, pues eh, partes con una con una serie de desventajas y aquí aquí se precariza pues bueno, se pues a, a, a las personas mayores que que no pueden llegar a, a tener unas una rentas eh, pasables o dignas, y sobre todo a la mujer y a, y a los jóvenes, que el futuro se, se les crea muy muy aldapagola que se dice. Mm. Ante todo esto que, que nos estás contando, eh, está clarísimo que el cartasuna, la solidaridad es, es como impre, imprescindible, pero ¿crees que hay alguna, o sea, alguna manera de cambiar todo esto? ¿Tenéis alguna propuesta aparte de las propuestas concretas cómo cómo tiene que cambiar la sociedad o, o qué podemos hacer la gente que, que está escuchando, ¿qué crees que que la solución de todo esto, no? Pues bueno, la verdad es que... Es genial la lámpara, ¿no? Te estamos viendo sí. la, la, la fórmula. Es algo que nadie tiene una fórmula. Se, se está oyendo a los políticos que eh, en plena campaña están diciendo que no tienen la receta mágica, pero bueno, que ellos que se podían paliar haciendo algunos parches, o sea, poniendo algunas leyesitas aquí, poniendo para allá, o sea, lo que están jugando es a ver cómo mareamos un poco es esto para, para que se mantenga el mercado, ¿no? Pero lo que sí vemos necesario nosotros en la necesidad de juntarnos... ...de organizarnos y, y de luchar en defensa de, de, los, de, de los derechos de, de los trabajadores y de la población en general... ...que es la que está viendo afectada y precarizada a, a golpe de ley. Por lo tanto, una necesidad es la de juntarse y, y crear diagnósticos conjuntos... ...como por ejemplo, ahí eh, realizando desde hace tres años eh, el cárcel junto a otros cien organismos sociales... ...y más de mil personas a título individual, eh, se realizó una serie de análisis... Y, bueno, y, se, y se llegaron a una serie de conclusiones de mínimos que están reputados en cuatro puntos, ¿no? que sería más o menos eh, democratizar la necesidad, democratizar la economía, eh, que el reparto tanto productivo como reproductivo eh, sea equitativo, el eh, reparto de la riqueza y un desarrollo democrático del ecosistema. Por lo tanto, así como para cerrar un poco, que ya me pidiesen... Eh, En otro, en otro tema, pues eso, una necesidad de juntarnos, organizarnos y luchar para transformar la sociedad y hacer un reparto de la riqueza, el trabajo, la democracia y el ecosistema que nos sustenta y al que explotan en nombre nuestro, ¿no? Más uh -huh. o menos serían esas las la no bases. ¿no? Sí. Eurca, mañana va a haber unas concentraciones en las capitales vascas, ¿no?, de parados y paradas y colectivos sociales. ¿Qué uh -huh. postura tiene el Cárdeno sobre este llamamiento? Bueno, el hecho la Chiquimendú para la concentración que se va a hacer Ajá. aquí en el Parque Foral, creo que es a las diez y media, si igual me equivoco yo para los forales o mi malo. Y, ¿por sí? Porque es que es una ciudad de que, sobre todo, hemos hecho la Chiquimendú, al igual estando, no es acuerdo de contenidos explícitos, eh, llegar a acuerdos globales de que tenemos que salir a la calle y cada, cada sector y cada parte de la sociedad afectado pues tiene que, que salir a e reivindicar que esto no puede seguir así, que este modelo es el que nos está llevando a la ruina y que tenemos que hacer una transformación social. Uh -huh. Claro que sí, así cada uno desde su ámbito, aunque en todos los 100% no estemos de acuerdo, es importante que, que estemos, como estamos en el mismo barco, toda la gente que está en la calle, pues eso, es intentar empujarnos. Bueno, pues es que recasco, Gorka, eh, es que recasco, ha sido un placer hablar contigo y bueno, pues estamos de acuerdo con todo lo que has dicho y vamos a ver si entre todos y todas, cada uno desde su ámbito, podemos primero solucionar el tema de la exclusión y luego ya a ver si conseguimos ir hacia un mundo un poquito más justo, ¿no? Eso es, pues eh, yo también he encantado de haberos, haberos atendido también y muy amable, eh, ha sido muy a la... <risa> Todo mundo tiene miedo a la de, primera de parte de con las preguntas Este hubo a tenerte, tía <ríe> Bueno, gracias, Agenda. No. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, y aquí tenemos a Anaya, que nos va a contar eh, la agenda un poquito. A ver, que tenemos para, para hoy. Un montón de cosas. E, gaur, orain, e, sortxiretan San Bixenteko parkean eta gazte asamblea da kantolatuta mintza praktika eta hierra eukiko dugu. Beraz, e, Euskaraz itxegi nahi baduzu, eh? Ba, joen zaitezte San Bixenteko parkera, orain, ja, sortxiretan, tita. Ganera... <mulio> Besteplan eh, Chubateré, Euskara Sitxeire Taguero Festa Brasileira, organizada por comites internacionalistas y en beneficio del Movimiento de Trabajadores sin Tierra. Va a ser a las siete y media en el Gaste Locala de Deusto. Y en el momento de conciertazos, que suelo decir yo, pues hoy a las 9 de la noche eh, toca en el Edasca por Tres Eurillos y San Esteán, que es un grupo de baracaldo. Y también nos decimos que, bueno, pues son hallas, todavía continuar las fiestas y hay fiestas en Zamudio. Y hoy toca Bobotraco a las 11 en la Plaza Vizcaya de Zamudio. <risa> bihar, larun bat amabil, lehen aipatu dugun bezela, e, guzki kantolatutako martza eukiko dugu. Izango da beratzi terdietan eta erreka hortuko Elizaren pare, parean geratu gara. También nos recordamos que mañana a las 12 del mediodía, frente al Palacio Foral, situado en la Gran Vía, pues los diferentes colectivos sociales de parados y paradas de, de Euskal Herria, pues se van a movilizar en Bilbao. Así que mañana a las 12 es la cita, en el frente del Palacio Foral. Mañana también, por la tarde, a las 6 de la tarde, en el Polideportivo del Instituto Beurco, va a tener lugar el acto general, bueno, el acto más grande del 45 aniversario del Ibaracaldo de Anchataldea. Y a las 8, eh, como todos los meses, Baracaldo y Romerían, eh, organizado por la Guntasuna, a, a las eh, a las 8, como ya he mencionado, en la Plaza de Sambí. Música Y me también, pues son sí la fiesta de Zamudio y a las 12 de la noche toca la pedazo pulquería, así que en la Plaza Vizcaya a las 12. Y noche. no solamente la pulquería, vamos a hacer un poco de patria porque tocan Sutic también, que es un gran grupo de Iparralde. <risa> Bueno, eta igandean oso oso berriona daukagu, oso planona, saspiretan, iker kasano baren ongietorria izango du, e, eukiko dugu, iker e, bakizu amazortzi, laro geita amazortzi, sumario barruan egondela e, izan dela epaituta eta egondela gartxela, gartxe pe, gartxela peratuta. Esa o eh? tita eta bai gari. Garchela negondela. Hori da. Eta igandean e ba, berreskuratuko dela. Bera saspiretan el kasalen errin barakan izango diogo diogu Iker Casanovari bere merezitakon jetorria. Ongi etorri Iker. <laughs> Eh, este lunes eh, día 14 hay unas jornadas del grito de la calle prisiones y reinserción a las 7 y media en la Alhóndiga de Bilbao por 2 euros la por todo. <risa> si, si no como van a mantener esas columnas y esas mesas <risa> esas mesas que tienen bueno <risa> Y el martes eh, 15, ya para terminar eh, con nuestra agendita, el martes 5 el martes 15, Bargatú, tendrá lugar, le hará comienzo el ciclo de luchas campesinas, biodiversidad, territorio y soberanía alimentaria, con tres documentales y será a las siete y media en Bilbo Rock. Súper interesante. Organizada por Mundubat. Bueno, y hemos llegado al final. Del programa, eh, pues, eskerrik asko, anegote agatik, eta, bueno, ba, eskerrik asko naia, eskerrik asko tamara, agur tamara, agur naia, ara. <risa> eta, golaintxia, gente guztiari, olaintxia, asko es dugula, golaintxia, que maten, olatzi. ¡Ai, bai, olatzi! Olaintxia, olaintxia, olaintxia, olaintxia, olaintxia, olaintxia, olaintxia, olaintxia, eta, ya, nahi dugu bera ikusi, orduan, ¡Txuli, olatzi! Cansada, hoy vacía Como martinita por la gran ciudad Me llaman calle, me suba tu coche Me llaman calle de alegría, Calle dolida, calle cansada de tanto amar Hoy cae abajo, voy cae arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno pa toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle. Calle más calle. Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, La que mujeres de la vida suben para abajo, bajan para arriba, Maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle. Me llaman calle